Saludos compañeros del informativo Farco, para contarles que Carlos Nolasco Santillán, referente municipal de Jujuy, criticó duramente al gobierno nacional y provincial por subsidiar a grandes empresas del país para no despedir trabajadores. Los subsidios que está dando el gobierno a las grandes empresas, como a Techin, por ejemplo, ya le ha dado, y también le toca a Blackier. El, el repudio más generalizado de de de nosotros de los que hemos vivido eh, todo el tiempo de la dictadura, la noche, el apagón y todos los compañeros que murieron, repudio más grande al gobierno que se dice nacional y popular, que los trató de miserables el el el presidente y que hoy le está dando plata que acá Morales también. El gobierno le está dando guita para que no despida También reclamaron al gobierno provincial para que le cobre impuestos a las mineras y otras empresas instaladas en Jujuy. Y también para que no se desdoble el sueldo y vaticinó reclamos de trabajadores en la calle. El otro día hemos ido a la legislatura a decir también que le saquen a las mineras, eh, que le saquen eh, a, la, a las grandes fortunas de Jujuy la plata y no nos desdoblen a nosotros el sueldo, eh, pero no tuvimos eco, nadie salió a, a, a escucharnos. Así que, no sé, se avecinan tiempos de lucha muy fuerte, si acá... No hay un vuelco total y no hay pueblo que se suicide. Yo creo que en la calle vamos a estar con las fuerzas que nos quedan, pero vamos a estar en la calle. Desde Jujuy, reportó para el informativo Farco, Rénica y Conte FM, La Voz del Cerro.